The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the grump of pain. <laughs> There's a policeman with an honest soul, at a scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with a feeling over knees. He briskly frisks the torn remains, dropping the print, prints, crimson stays, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the darkness. The brutal eye that have never brushed a lover's thigh But has squeezed the nation's throat He hungers in his secret dreams The heart and ways of cruel machines His lover is not what she seems, And she will not leave a note At last in 1998 that's show that's The situation, so tragedy Grand slick with soap that's Cliffhangers that's with no hope The water in the gallery.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 Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, soy yo, de verdad. La anedónico con miserable en la antena. Hombre, después, bueno, oye, qué sé yo. Tenía otras cosas que hacer. No, ah, no, yo verdad es mentira. Tenían que hacer los shows para la noche. Por cierto, eh, estoy en antes. ¿eh? Seguramente no hay ganas de directo. sintiendo Radio Cuca ahora mismo, el 107.3 de la frecuencia modulada y no sé si habrá alguien sintiendo el Motor supongo que hay la misma probabilidad de que, ¿eh? de, que te, de que te hay sintiéndolo por un sitio o por el otro pero bueno, oye, que se iba a hacer igual lo que pasa allí que estaba sintiendo al segundo al segundo ¿eh? selecto que estaba ahí con, con el FAT Club y pues vine yo a, a cortarlo y, y a hacer anedonia en directo una hora a la que no debería eh, estar sintiéndose estar sintiéndose anedonia porque son nada más les, les 9 9 minutos de la noche del 28 de Shunetu. una hora, bueno, pues ver, estoy aquí, estoy aquí y hay algo, ¿eh? eh ya de día eh. hombre, supongo que para cuando salga Que no tengo intención de hacer un programa muy largo, porque precisamente si no vine hasta ahora y porque eh, los viernes res madrugo. ¿eh? Y a otros, bueno, pues no niños importaría eso, porque pues, por mucho que me vendría a hacer anedones, marcharía, llegaría a para una cosa y otra, y todavía me daría para dormir cinco horas o más. Pero los que digan, joder, cinco horas y a fondo, y, y más siendo, ¿eh? Pues bien, que, que después descanses, que no traviesado, claro, yo por fortuna no. Pero bueno, yo soy, como ya sabéis que soy un miserable, ¿eh? Yo, yo no soy de esos, yo tengo que dormir por lo menos, por lo menos, por lo menos siete horas, si no, no, no soy persona, ¿eh? y eh, básicamente ya no llega la cuestión de que tenga que dormir más o menos y que soy muy vago, tío, a ver, soy muy vago como para agarrar tarde en casino o ¿eh? un jueves a las 9 y pico la noche y decir, voy para la radio ¿eh? que tengo que hacer la en anedonia entonces pongo a pensar, va, ya me da un poco de palo, pero yo que después para y fáisame muy tarde, na, casi mejor no voy Y al final oye y no vengo, que y no vengo, pero hay que venir, o hay que venir. Eh, eh, más que nada, básicamente, porque a mí encanta me hacer radio, me eh, encanta me hacer anedonia, y oye, pues, en fin, ¿eh? para pa uno de los pocos placeres que uno permite en la vida, que yo hacer radio, un Radio Cugaracha, en una radio libre, el tiempo que dure, y el tiempo que teamos aquí, y el tiempo que duremos, pues mira, joder, ¿Eh? vamos a pasarlo bien nuevo país se joder más tú y tú y estas eh, últimas semanas que nos viene ¿eh? Tuve un par de, de conversaciones de esas que, bueno, pues que presta comentales, ¿eh? presta a hablar más de ellos ¿eh? en, precisamente en la radio. A ver, perdón, que estoy moviendo aquí un mueble, ¡Ah! ahora, ahora Se ahí bien. a bajar más la música de fondo, porque si no, no se me sienta a mí, teniendo en cuenta que este es un programa que consiste básicamente en hablar, en dar la parpayola, y si no se me sienta a mí, se sienta la música de fondo. Bueno, ahora muchos que digan, oye, pues eso que se gana, ¿no? <risa> que no tenemos ningún interés en sentir al anedónico miserable Igual tenemos mucho más interés en, en sentir la música de fondo ¿eh? Esta banda sonora del Fred club ¿eh? Que lleva acompañándome ya Pues para cuántos añinos van, que vaya para 8 A ver, eh, es que no lo sé ni yo, ¿eh? déjame pensar, vamos a ver 2007, eh, 7-14, 8-9, sí, joder, el 16 ya, eh, para fin de año ya, ya cumpliremos los nueve los añinos, haciendo ¿eh? anedonia, bueno, tengo que llegar por lo menos a los 10, ¿eh? vale, hay más, a lo mejor más, vale, ¿Eh? a lo mayor más, pero bueno, tengo que llegar a los 10, eh, está ahí la, eso sí, la primera modificación de horario ¿eh? que fue con mucho tiempo, no sé, no sé si durará, Porque ya una vez que, me, que estaba en la misma situación, ¿eh? tenía que salió un trabajo que tenía que, que madrugar, y entonces, es bueno, pues venir a, a las 10 a hacer la radio y toda la pesca, pues oye, costaba, costaba mi trabajo y tuve un tiempo sin hacerla, y entonces decidí que lo que iba a hacer y era eh, grabar el programa, no me acuerdo qué día ayer, era, el pues, mediodía o a primera hora de la tarde, una cosa así. Na, Y ponerlo para que salieran, para que se reprodujera, una hora de anedonia, una hora de verdad, les, les dice en la noche. ¿Sabes lo que pasó? Que ayer era capaces. O ¿Mm? no fue quien, no fue quien. Yo, el, este programa, a ver, ye, decía el otro día un buen sintiente eh, con el que tuve calillando por las arribadas, de, eh, un paseo muy guapo por las arribadas de, del occidente. ¿eh? Y decía Mel, pero serás quien a hacer el programa a las nueve? Porque ¿eh? yo lo siento, no lo siento nunca en directo, siento a través del podcast, ¿eh? descargo el podcast del archivo.org. Lo que pasa que, a ver, se nota en el, la manera de hablar, ¿no? que el programa yé, no es niegu ¿Eh? Y sí, la verdad que, no sé, yo nunca lo pensara, pero bueno, puede ser que, que en la tradición. de la radio, e que esta triba de programas se faigan de noche. Programas nos que, en cuenta de poner música o de falar dun tema en concreto, tan dedicados a espotricar. A ver, si pensabais que era cosa mía, que era en medio mía. Non, non, eu do original tamo pouco. A más, como bien dixi unhas cuantas veces, unha vez sentí o nome dicir unha cosa que me llegó al alma. Eh, que, que en este caso ya era referido a los libros, ya era escritor, y había de aquí en que dijo, Bueno, yo, esto exactamente no era el tomillo, porque bueno, ya era, era un profesor, un profesor de, de creación literaria, y bueno, pues yo estaba en esa, eh, en esa clase que él daba. y poníamos deberes, eh, poníamos deberes que normalmente los deberes consistían en bueno, en escribirte algún cuento sobre algún tema que él nos dijera. Y en aquella ocasión, pues bueno, hubo uno que ayer el su cuento, llevamos todos su cuento a una, una sesión siguiente, dijo eso de bueno, noño el todo mío porque me inspiré mucho en no sé quién otro y tal. Y entonces el quitando importancia, eh, con la mano el profe dice, "No, no, no te preocupes. Porque una cosa es que a la clara en esta vida y en este oficio del escribir lo que no hay plazio, hay tradición, non hai nada original, non existe la originalidad. El anedonia, por supuesto, non iba ser una excepción. El anedónico miserable, usted hace yo no hay nada original, non soy original. Eh, supongo que esto, sí, eh, no quiere decir que a lo mejor te acopiando conscientemente a otro, inspirándome conscientemente en algún otro programa de radio, pero como ya os conté de alguna vez, yo bueno, pues soy aficionado a la radio desde niño. ¿eh? Eso que me cuenta la mi mamá, que cuando yo ya era un bebé, un bebé de cuna, cuando me ponía a barrar, no había manera de calmarme, pero me ponía en la radio... Entonces eh, callaba, ¿eh? no sé. <ríe> o Se tendrá algo que ver con que yo ahora lleve tantos años haciendo radio y, y te atan a gusto aquí en, en Radio Cucaracha? No lo no sé, no sé. Igual, igual tiene algo, igual tiene algo que ver el tema. Oye. Pero bueno, estábamos hablando estábamos de literatura, de, del taller literario que, es el que hay tantos años tuve yo como asistente, ¿eh? como como, como eh, usuario, como alumno, digamos, porque al fin y al cabo no dejaba de ser una un, eso que ahora llaman la masterclass, ¿eh? cuando uno que sabe mucho, a, a contarles cosas a otros que, que saben o que sabíamos menos, ¿eh? que sabíamos bastante menos. pues no sé si bien o de entonces, eh, yo creo que no, porque bueno, y esto que contábamos. yo cuido que yo una actitud muy propia mía, eh, muy propia mía, a ver, y de mucha otra gente, y, eh, os digo que yo de original tengo poco, si es que tengo de algo, eh, pero que seguramente viene de más cosas, en donde los libros en sí, aunque ya os contaré después que todo este asunto, Fíjame enseguida, yo enseguida en cuanto me pasa alguna cosa, en cuanto soy testigo de algún acontecimiento, muchas veces, voy a decir que siempre, muchas veces pienso en, en algún libro, en algún cuento que más o menos refleje una situación parecida En este caso, eh, fue asína Pues resulta eh, que, que, bueno, que enteréme por estas cosas que tiene el, el, el internet, transmitido en el internet y ves cosas que... bueno pues que comento 300 que dice 300 y tal y entreneme por lo visto que había un revuelo tremendo ¿eh? porque una persona por lo visto sacó un libro ¿eh? cuyo contenido eh, a algunos niños gustó niños gustó porque bueno considerarnos a quien para bueno pues para decir que que es libro no nun, era sano ¿eh? porque yo libro dirigió a los niños Y cuando un libro va dirigido a los niños, bueno, en este caso, niños ya ven grandes, ¿eh? porque me parece que ponía de 12 años en el antre. Que bueno, me sí, vale, son niños, pero relativamente. Pero bueno, el caso que no les gustaba nada, porque decían que ya era políticamente incorrecto, que ya que era machista, que hacía que, que, que apología del de acoso ¿eh? de infantil, del acoso escolar y estas cosas. Y yo me ponían ahí unos cuantos fragmentos. Yo, la verdad, que llegué los fragmentos y tuve totalmente de acuerdo con, con que, bueno, pues por lo menos esos fragmentos eh, lleguen, bueno, pues, pues bastante nocientos, ¿no? Y que efectivamente lleguen machistas, y eh, a esa apología del acoso. Bueno, que podrías decir, bueno, pues efectivamente, eh, estoy en una pucharra enorme. En eso tuve totalmente de acuerdo, pero claro, eh, pues ya ven allí, eh, eh, porque, porque la, la editorial retirada el libro, no puede sacarse esto, no puede dirigirse a los niños, y bueno, entre de toda aquella voraxina de gente... Eh, Eh, diciendo sí, sí, jaleando, ah, estamos de acuerdo, eh, retiráis el libro, a, a, a la foguera, no, no, no hubo ninguno que dijera hiciera la foguera, pero yo, bueno, pues porque no está de moda, eh, no está de moda, pero yo cuido que, que muchos lleguen lo que yo se hubiera prestado, que el libro aquel en cuestión que eh, que acabara en la foguera, que era el, el sitio de él. Bueno, no sé, yo por supuestísimo, eh, vamos, yo cuando empecé a ver eso dije, no, no, en absoluto, eh. en todo caso, ¿Mm? si no nos gusta el libro, que cosa que a mí tampoco me gustaba aquello que estaba viendo en los fragmentos, decía, en todo caso lo que hay que hacer es escribir otro libro, eh, escribir otro libro en el que denuncias este libro, a ver, me, yo cuido que, que la censura, la retirada, la tal... Non enje no enje el también además también yo os hacía ver una cosa yo os hacía ver una cosa que es que el fecho de eso pues de de retirar un libro y es una cosa muy grave muy grave por una cuestión muy sencilla cuando se retira un libro o cuando se ataca un libro Cando cuando se censura un libro Cando cuando se quema un libro lo que pasa ye que Como os diría yo, estamos abriendo el camino. Un libro, una idea, y es algo que nunca un grupo puede considerarse quien para decidir lo que otros pueden leer, otros pueden sentir. ¿Mm? La mayor apología de la mayor atrocidad del mundo, yo pienso que debiera poder decirse, Hombre, a ver, yo que sé, vale, sí, entiendo que puede haber mm, extremos, ¿no? Mm, ¿Permitiría una persona aquí...? O sea, votaría yo a favor de que, por ejemplo... Y un debate en el que ya me metí muchas veces, ¿eh? De que una persona en la Radio Cuca hiciera un programa sobre racismo, ¿eh? Sobre racismo, haciendo apologías del racismo. Hombre, yo cuido que ahí, igual, igual no... ¿Eh? Igual no, porque, a ver, depende, a ver, si dice A los gitanos hay que matarlos a todos ¿eh? Cuando ves un la calle pues has de matarlo Bueno, pues yo cuido que eso igual no tenía cabida aquí Por embargo, sí que muchas veces dije Que eso no se podía hacer de manera previa Digo decir, voy a poner el ejemplo por supuesto que todo el mundo me saltó la yugular todas las veces que, ¿eh? que expuse esta opinión y no me parecería mal que la gente que siente anedonia también me saltara la yugular, aunque fuera virtualmente eh, bueno o no, porque podéis venir a la puerta de la cuca y saltarme a la yugular cuando salga después bueno, tendré yo cuidado cuando salga después por si hay alguien ahí ¿eh? pueda para saltarme a la, a la yugular en cuanto, en cuanto que salga Bueno, pues que decía yo, más de una vez me preguntaron eso de... Eh, ¿Tendría cabida en la Radio Cuca, en una radio libre, un programa, por ejemplo, eh, fecho por un colectivo neonazi? Y todo el mundo decía, no, por supuesto que no, pero no, por favor, ¿cómo se va a permitir eso? Y, y yo, eh, para variar con este espíritu de contradicción que... A veces pienso que desde mi vuelo ¿eh? que estaba orgulloso de, de su espíritu de contracción y me gustaba mucho llevar la contraria. yo bueno, a la de él, a mí también me gusta mucho que eh, coste. ¿eh? A veces llevo la contraria por llevarla, eh, aunque yo no estoy de acuerdo con peso pero bueno, ¿eh? a veces, de en en cuando. Pues yo decía eso de, ah, sí, sí, por supuesto, ¿por qué no? ¿Quiénes somos nosotros eh, para pa refugar un programa? Previa, de manera previa, a priori, sencillamente porque de un, un colectivo nazi. ¿eh? Claro, saltarme con eso, de bueno, es que defienden el racismo y a lo mayor el machismo y más cosas. Digo, ah, eso y otra cuestión. Yo en todo caso, ¿eh? lo que diría, ye, que habría que esperar a que existieran de alguna... De, de algún comentario con apología del racismo, apología de la homofobia, apología del machismo, qué sé yo, del sexismo, de, de algo de eso, y entonces en sí decir, ah, de eh, la radio y por, por principios, la radio tiene muy pocos principios, pero de algunos tienen los, anti, antisexista, antirracista, antimilitarista y, y de algún otro, creo que lleguen, Creo que tienen 10, pero si os digo la verdad yo ni me acuerdo y seguramente que mucha gente que está ahora mismo en, en Radio Cuca haciendo programas ni tan siquiera sabe que eh, que, existen, que existen esa esa serie de esos pocos principios eh. no, porque bueno pienso que hay una cosa que, que en su día se, se decía mucho se ponían letreros en, en fanzines y tal ahora la verdad que no se lleva a hacer eh, no se lleva a hacer fanzines Entonces, bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Coño, paros el. Joder, pues sí que yo putada, perdona, ¿eh? ¿Qué tal? Pero paros el, el audacity. Ahora, ahora sigue sí formulando, vale. Pues menos mal que sustuye, pues, normal, oye, va, joder, por día que vengo, eh? que no se me corta la, la grabación. El audacity y el programa que graba, claro. Y es que yo tengo cosas aquí y no me pongo en el sitio del que estás sintiendo en el otro, desde el otro yao, ¿eh? que estaba yo diciendo en lo del programa nazi y el racismo y demás, y, y que la mayoría de la gente no sabe que la radio tiene esos poquitinos principios, pero los ¿eh? muy poquitinos, muy poquitinos, y que me me porque yo cuando llegué yo lo sabía, ¿eh? Eh, cuando llegué a la radio hay veintipico eh, años, ¿eh? casi un cuarto de siglo, pues esos principios ya saben, en aquel momento no sé, estaba más de bueno, estaba en haber muchos más porque esto ya era un poquicín, bueno, ya era un estamos poquicín agora, ahora por fortuna no, por fortuna por desgracia, porque bueno, oye, cada uno tendrá la su opinión. Pero esos principios ya están vean, yo les muy guapo que ya era ese de nunca conocemos la verdad, nada más parte de las mentiras, Un... Un lema que a mí me gusta mucho también, ¿eh? y, que, y que intento mantener. Yo nunca nunca diré que sé que tengo la verdad, ¿eh? Pero bueno, si soy tenosao, como puedo decir que, que sí que me sé unas cuantas mentiras? ¿eh? Que, me, que nos cuenten y, y que a lo mejor... Bueno, que, yo igual, ¿no? Y el tema. Vamos allá. Vamos a seguir con el tema de los nazis y de los racistas y demás. Que decía yo ¿Mm? que yo toleraría perfectamente un programa nazi, ¿eh? Un programa que defendiera un, un estado eh, dictatorial y, y al fin y al cabo lo que de algunos nazis inteligentes, unos que, vale, sí, ya, no llevo unos sí moro, ¿eh? a ver los ailos, no no abundan, pero a ver los ailos, hombre, que sí, joder, que yo, no en persona, pero a través de la red, de en foros y tal, hay años discutí discutir con nazis que parecían inteligentes, ¿eh? Y, y bueno, pues ellos defendían los principios del orden, la ética y la estética, hacían todo lo demás bien ¿eh? de pueblo. Y bueno, eso no me no me disgusta, ¿eh? No me disgusta siempre que claro, chocamos en temas como que eh, ellos a lo mejor defienden que eso tiene que implantarse para todo el mundo y yo defendía que eso eh, está muy guapo, pero si uno no quiere seguir esos principios, pues no tiene por qué seguirlos, ¿eh? Ya sabéis lo que yo digo siempre, mientras no se metan a la libertad de cualquier otra persona, mientras no interfiera en el ejercicio de la voluntad de otros. Cosa que sí, verdad, ellos fadrían, pero bueno. Y también me acuerdo de hablar de temas como, como el racismo, como tal, porque yo, a ver, yo he falado muy bien. ¿eh? Empezaba diciendo eso de, eh, a ver, yo ni, ni comparto esta ideología, ni soy ni tan siquiera cercano, pero nada Bueno, pues puedo admitir y respetar de algunos de los otros principios. Pero lo que está claro que no respeto de ninguna manera son eso, cosas como el, el racismo, la el homofobia tal. Y me decían eso de, no, no, si somos, como decían ellos, decían, no somos racistas, somos racialistas. No sé exactamente cuál sería la diferencia que ellos veían. Pero decían una cosa que, que, que no podía dejar de estar de acuerdo en general, aunque no en particular. Eh, diciendo eso de todas las razas son iguales no defendían que una raza fuera eh, estos en concreto eh. no defendían o por lo menos no abiertamente eh, que una raza fuera mayor que las demás lo que sí decían ya era que las razas tenían su sitio lo, lo que estaban en contra digamos y era de los desplazamientos de la inmigración de todos estos movidas. y bueno yo en eso no podía dejar de decir bueno pues sí que Sí que no deja de ser verdad, ¿m? o no deja de ser verdad madre. <risa> si, eh, hay un momento desde que yo no tengo la verdad y ahora voy de que eh, de que si no es verdad. No, perdonad, perdonad, no, no perdone, perdone, quería, eh, quería yo decir esto. Eh. Quería decir que bueno que si me parecía en aquel momento razonable eh, considerar que las razas tienen su sitio. Eh, y es verdad que las mayoría de la gente... no tiene ningún interés en, en desplazarse del sitio en el que eh, en el que nació. Ay, que olvidó se me apagar el teléfono y ahora está sonando. Bueno, pues lo siento, pero ahora no voy con hielo. No, no voy con hielo porque ni sonores, ni, ni, ni el sitio pa' para ello, joder. Bueno, siéntese. Sí, cargo que se siente, tengo un alto volumen. Eh. te metes en los en Bajo el culo, eh, sentándome en de él para que para que no para que no suene muy alto pero bueno yo supongo que supongo que los enteres no pasa nada fácil como si no como si no estuviera aquí bueno pues que decía eso que joder pues tanto insiste Déjame. voy a tener que mirar a ver quién llega ah no pues nada recházate que te pires vale ya está se pira y ya... se pira y más ahora mismo voy a voy a apagarlo ¿Eh, como se apagaba esto a ver <risa> no, no, no pues lo perdáis. ¿tú? tengo un teléfono pero que no sé muy bien cómo cómo va eh, a ver espera desde aquí perfil de sonido ta, ta, silencio ta, ta. apagado vale. vale ya está torregla <risa> mando coyones bueno pues que decía Eh, eso que que en sin, eh, sin defender el el racismo que si sí podía entenderlo del tema ese de que bueno pues que la gente no marcha del sitio eh, en el que nace, que la gente no, no, no, no por gusto eh, de echar esos costumbres, eso eh, eso me parece lo más lo más lógico del mundo eh. Que, que nadie por gusto, seguramente que, que preguntéis a la mayoría de los inmigrantes y dirán que bueno, si, si yo en el, en el mío país, en el mío sitio, eh, tuviera una vida decente, pues a lo mejor, por muy a gusto que esté aquí, pues a lo mejor no me hubiera venido, ¿eh? pues no lo sé, sería cuestión de preguntar. Yo a algunos y sí pregunté y me dijo sí o me sí, claro que sí, ¿qué piensas que viene por gusto? ¿eh? No, pues no viene por gusto. Pero claro, yo discrepaba también en, en una cuestión, que yeraval era yo puedo estar de acuerdo en eso. Pero si una persona cualquiera decide, pues yo quiero marchar de este sitio en el que nací ¿eh? y ir a este otro, ni yo ni nadie, debiera ser quien, para ese, ese deseo, esa decisión. ¿Mm? Pues vamos, ¿qué quieres? muévete, muévete ¿eh? Luego, bueno, ya temas de homofobia ya no había, ¿eh? Ya no había eh, al acuerdo posible porque, bueno, ella defendía que si sí, una cosa ya era natural y otra natural, y bueno, estas cosas no. Pero volviendo al tema del programa de radio, yo diría que en el momento que dijeren una cosa así, ¿eh? Pues ya era el momento en el que a lo mejor sí que había que pegarlos el toque. Había que decirlos que, que no podían, ¿no? Eh, Incluso digo más, en el momento que defienden el racismo, pero con argumentos, como mucho lo que tienes es que hacer es contraatacar ¿eh? contraatacar esa idea con otros argumentos. Claro, cuando lo defienden es sin argumentos, ¿eh? o un argumento tan probe como ¿eh? sencillamente la mi raza y es superior a la tuya y marcha de aquí, bueno, pues igual sí que en ese momento hay que. Cuando. cuando, cuando a ver, digamos. Si se defiende la idea, con, y se argumenta y se razona, pues bueno, puede incluso llegar a ser aceptable. Eh, no creo que exista es esa posibilidad, porque no sé cómo coño se puede defender el, el, el racismo o la homofobia, o el, el rechazo, o a cualquier... Al, al diferente. No sé cómo se podría defender, pero bueno, oye, qué sé yo. Yo no sé cómo se podría defender, pero si alguien me dice yo voy a intentar defenderlo, Pues, pues no que quitaría la palabra, ¿eh? ¿entendéis? Eso ya es lo mejor el resumen de, de todo lo que estoy diciendo hasta ahora. Si de alguien me dice que yo quien, argumentalo, yo no quito la palabra. ¿eh? Eh, que siga, ¿eh? que lo intente, que argumente, y en el momento que vea que la argumentación, bueno, pues, pues tengo teres por los cuatro costados, pues es el momento en el que contraataque. Y intentaré contraatacar, intentaré, digo, ¿no? porque esto por mucho que, que se intente y es difícil, intentaré contraatacar con la mente tan abierta como para ¿no? ser, intentar ser consciente de que a lo mejor yo no tengo la razón. ¿no? Bueno, todo esto venía de un libro, ¿eh? después salté a lo del programa de radio y tal, pero venía de un libro. Un libro eh, que, bueno, supuestamente... ¿no? Eh, eh, facía apología de valores repelentes, ¿eh? valores, como, bueno, valores, por llamarlos de alguna manera, ideas como el o actitudes, actitudes como el machismo, actitudes como el acoso escolar, bueno, que supuestamente hacía apología. Claro, estaban todos ahí, oh, oh, oh indignadísimos. Abrieron una página de eso, de eso que está ahora tan de moda eh, para firmar. firmo por esto, decís que que no se mate Enfoques en el artículo firma, eso es lo que cabía normal, pero que que no nos pongan un 4 en matemáticas firma aquí, bueno pues ahora pues firmarse todo y aquí había que firmar para para pedir la retirada del libro y es curioso porque de toda aquella gente ¿Eh? de toda aquella gente que estaba despotricando porque se retirara el libro, eh, no había nadie que tuviera leído el libro en cuestión. No, no. Lo único que leyeran fueron esos pocos fragmentos. Entonces, bueno, pues yo decía uno que aunque esos fragmentos sean verdaderamente, de verdad representativos de lo que lee el libro en general. yo por supuestísimo que no sería no me considera quien va a decir lo que puede no puede es que se publique y si es tan aprestoso como como como decían que era si es tan noiento pues entonces es que que la gente en general lo mejor no lo ye o lo mejor como como decían ellos es así pero yo qué padrísimo para ellos bueno pues los niños ponse que tienen que tienen paz no o que tienen un, unas personas de referencia que serán un poquillo los encargados a lo mejor de guiarlos ¿eh? de guiarlos y yo cuido que si cualquier niño de 12, 13 años eh, bueno pues vive en un entorno normal con unas actitudes que son, digamos, normales, que no son esas actitudes que precisamente se vayan en la dirección de lo que supuestamente facía por los sí es el libro, ¿no? Que vayan en la dirección del racismo, del racismo, no, del racismo de que no había, pero bueno, del machismo, del acoso y tal. Si viven en un entorno tolerante, yo cuido que fadrá poca... ¿eh? faltará poco asiento en ellos ne, les ideas que vengan a ese libro. Posiblemente pierdan el interés por ese libro inmediatamente. Posiblemente nunca no muestren in, interés en, en leer ese libro, ¿no? Posiblemente, posiblemente. ¿Mm? Pero bueno, oye, ¿eh? Eh, tampoco soy yo quien va a decir que no. Pero bueno, el caso ya que medio de esta discusión. ¿eh? También decía, decían cosas como, pero llega capaz de yo los niños... Y decía, hostia, pues los relatos de Galán pues también suelen estar en colecciones de ¿eh? dirixíes paneños y para mozos. Quelle que luego van a salir aforcando gatos. ¿eh? No sé, o emparedando a, a los que los ofenden. Hay otro que en clase me llamó Mamón, entonces voy a emparedarlo vivo en el sitio este. Ah, pues seguramente no, ¿eh? seguramente no, seguramente no habría por qué retirar los libros de Poe y seguramente tampoco habría por qué retirar este y al final ¿eh? todo acabó en que al parecer ya era precisamente pues uno de los argumentos que yo daba es decir bueno pues a partir de una serie de fragmentos no se puede deducir eh, lo que ye, el, el libro entero lo que dice a lo mejor precisamente cogiéndose estos pocos fragmentos Y, y a lo mejor lo que estaba la autora y era poniendo ejemplos de, de las cosas que no había que hacer o de, de cosas negativas, lo que pasa es que sacados de contexto, ¿eh? pues aparecer fuera eso. ¿eh? Y tiempo después de la polémica del pedir de la retirada del libro, pues parece que salió, bueno, pues que, que no, ¿eh? que esos fragmentos llenan precisamente eso, esta acción de sacar de contexto. Y que el libro defendía esas cosas. Y es decir, que había gente que, que ya no que se considerase quien eh, para pa opinar, para decidir lo que otros podían o no podían leer o escribir en este caso. Y que eh, lo pierde todo. Y que tomaban, tomaron esa decisión, consideraron que tenían ese poder. Y sin tan siquiera leer el libro Y ¿eh? sin tan siquiera tomarse la molestia del de hielo Ya decidieron ¿eh? Y yo, como ya está la mia tendencia No pude evitar acordarme de, de un cuento De un cuento de ese sí, autor que, que tanto me gusta a mí ¿eh? Un cuento de, de Ray Bradbury ¿eh? El Mr. Ray Bradbury Encuentro que tan a compilación de cuentos eh, crónicas marcianas, que no llegué un libro sobre el programa de televisión como eh, sentía de alguno y tengo que reconocer que sentí ganas de afogarlo con mis mismas propias manos, ¿no? Crónicas marcianas y un, un libro de, de gran escritor de los Estados Unidos, eh, Ray Bradbury, Eh, en el que bueno pues eh, a través de una serie de, de cuentos eh, que tienen un filo conductor pero bueno que son independientes pues relata la, la colonización de, del planeta Marte por los seres humanos va pues, a haber nada que ver con ese otro oxímoron que me presta tanto de la ciencia ficción realista ¿eh? Eh, en absoluto es totalmente imaginativo Bradbury no se preocupó por esas, por esas cosas que a mí a ver esas cosas me mucho pero aquí que también me gustan mucho ¿eh? las otras les cosas o sea que eh, gustaba mucho la, la ciencia ficción y me gustaría mucho la, la ciencia ficción de, de la otra ¿eh? de la otra clase ay perdona que tengo que dar aquí un botón en el ordenata a ver déjame buscar la, la tecla esta Bueno, pues no sé, no va, no va de todos maneras. Si sí, sí, vete, bueno, no va, que vamos a hacer, no va, no va. Y es que marchóme el, el chat eh, y, y no sé dónde tendría yo que dar para, para que volviera el chat. No voy, y si no vuelve, tampoco no pasa nada porque ya os digo que no creo que, que esta noche haya chateros. Mira, ya volvió el chat, a ver si hay chateros. Bueno, va muy o sea que <risa> dentro de cinco minutos igual veo ese chat, pero eso no lo sé. Bueno, pues que decía que dentro de dentro de si sí, el libro ¿eh? de Crónicas Marcianas, un de los relatos llama, titúlese Usher II. ¿eh? Eh, bajo este título, eh, falla una referencia al que yo cuido que nunca leí una biografía de Bradbury. Pero sí, hay los libros de Bradbury y, vamos, no me cabe ninguna duda de que el su autor favorito eh, y era Edgar Allan Poe. Mira, qué casualidad, como, como en el mío caso. <risa> sí, yo también, yo también, yo también soy fan de Edgar Allan Poe. Bueno, igual ya esto lo sabéis, ¿eh? porque igual ya hasta lo dije de alguna vez. Bueno, pues sí, efectivamente, yo soy fan de Edgar Allan Poe y Bradbury también soy fan de, de Edgar Allan Poe. Pues resulta que en ese libro hay un. Bueno, una. una ¿Cómo lo llaman los, los que saben de estas cosas? Revisita eh, la, la caída de la casa Usher y, y muchos otros. revisitaron el título, por eso se titula Usher 2. Y revisítalo también en, en que. Bueno, pues salen espellados muchos, muchos cuantos de Edgar de, de Lampoy. Y en concreto la cosa va sencillamente de un futuro distópico en el que eh, toda una serie de libros de una serie de, de autores pues están tan prohibidos. ¿eh? Fueron prohibidos y, y fueron quemados en la foguera. Eh, entre ellos todos los relatos de de terror, ¿eh? de terror, eh, todos los libros de Sallan Poe, de, de Lovecraft, de de Ambrose Beers y demás pues fueron fueron que más fueron retirados ¿eh? como se pedía la retirada del libro este que os digo pues todos esos fueron retirados fueron retirados con el argumento de que por favor precisamente el argumento que yo usaba cómo vamos a permitir que los niños ya eh, o que la gente en general ya libros terroríficos y no no eso no puede permitirse no podemos tolerarlo Y entonces, bueno, pues prohibieron, retiraron y quemaron esos libros. Un antiguo fan ¿eh? de Edgar Allan Poe, pues se encargó que en el planeta Marte, encargó ya a un, un constructor, hizo ¿eh? una contrata y, y encargó que construyeran una casa, dando ahí ¿eh? las indicaciones para que la casa fuera idéntica a la casa Usher, ¿eh? del relato de, de Edgar Allan Poe. Y después lo que hizo fue invitar ¿eh? a los censores. ¿eh? Al, no me acuerdo cómo se llamaba, porque la verdad es que ahora, ahora ya habrá un año por lo menos que no llevo ese cuento, aunque tan en tanto me ganas de... No, tan en tanto de, ya me entraron. ¿eh? Y voy a ir otra vez. Pero bueno, invita como si fuera, digamos, a un consejo de censores. Eh, invita a lo, a lo que él llama una fiesta de disfraces. ¿eh? una Una su casa, la casa esa de la segunda casa Usher. Invítalos como una especie de fiesta de disfraces, eh, disfraces de todos y tal, de, de personajes, bueno, pues parecidos a los personajes de, de Zerlampou. Y la cuestión es que, bueno, de, bueno, va a haber una serie de robots y va a haber crímenes imaginarios y tal, no sé qué. Y bueno, todos van cayendo como mosques, ¿eh? todos van cayendo como mosques en lo que. en principio el que y el censor máximo eh, que va con el protagonista y tal piensa que son dos representaciones de robots ¿m? y al final eh, cuando está acabando ya el, el cuento eh, el el censor que va disfrazado como un personaje del carnaval veneciano con cascabeles en el sombrero pues acaba emparedado ¿Mm? Acá me parezado. Y... Sí, como el personaje de... ¿m? Del barril amontillado de Es Galapú ¿Mm? Y hay un momento En el que el, el protagonista Digamos... Está confesando Está ¿Mm? diciendo ¿y? Que, que todo lo que vio que no eran robots Que fueron muertes reales ¿eh? Y que también Va a morir allí ¿m? Él también va a morrer allí, emparedado, ¿m? enterrado vivo. Y va a morrer, precisamente, ¿m? porque quemó los libros en hielos. Si hubiera leído los cuentos de Edgar sabría lo que iba a pasar. Tendría se defendido, pero ni tan siquiera los leyó. Sigue sintiendo Radio Cucaracha, sigue sintiendo 107.3 de la frecuencia modulada Sigue sintiendo el www.radiocuca.org o a lo mejor resulta que descargaste el podcast a través de archivo.org Todas las posibilidades pueden ser ciertas De cualquiera de todas esas maneras, eh, lo que estás sintiendo ahora es muy bien Falar al Anedonco que no falla en ningún otro programa, que no sella Anedonia Anedonia, en punto directo, sí, el 28 de junetu aunque sean en las 21 y 54 No sean todavía las 6 de la noche, ya sé que no son las 6 de la noche, qué vergüenza ¿Eh? Anedonia no está saliendo a las 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche está saliendo en antes. Perdona, eh, ya sabéis, soy un miserable. ¿Qué íbamos a hacer? Pero mira, y es que de verdad no me quedó otra, no me quedó otra porque. A ver, yo, yo soy un dormilón de la hostia. ¿eh? tenía que o sea, esto de hacer un programa de radio, después tener que madrugar y tal, yo no debía llevarlo, no debía llevarlo. ¿Cuál es la manera de llevarlo? Pues hacer el programa de radio en no antes. Mucho en no antes, no, porque entonces pues seguramente perdería la, la esencia, la neodonia. Sí, vale, sí, ya de día, todavía. Miro, miro por la, la, alguna rendilla yo fuego por los programas cures, pero por fortuna aquí casi no entra la luz y yo todavía de día, vale, siento mucho. Entra ¿eh? el programa de día, pero bueno, yo como tengo todas las luces apagadas, y bueno, yo decía día, pero no hay ahí una cantidad de luz apabullante porque ya está el sol, si no se guardaría ya, está muy, muy bajo. Eh, digamos que puedo seguir haciendo el, el programa bien, entonces, bueno, pues igual sigo haciéndolo a esta hora. ¿Eh? Igual sigo faciéndolo hasta ahora porque la otra opción sería no facelo ¿Y sabéis lo que me pasa? Que yo ahora ya, ¿eh? Eh, de tanto, tanto facelo sino, de tanto torresina Cuando a, a veces reflexiono acerca de un tema o me lo planteo a mí mismo Y pienso acerca de él, joder, pues ya pienso en, en cómo lo contaría en la radio ¿eh? ¿Cómo lo contaré en la radio en esto que yo contarlo para mí? Yo os digo, yo muchas veces aquí falo de las cosas en voz alta más que nada para entenderles yo, no para contarles a nadie. ¿Eh? Esta noche, por ejemplo, yo un, un buen ejemplo porque en principio no debiera haber nadie. No debiera haber nadie porque supongo que no debiera yo estar aquí. Entre eso y lo del rollo de que ya supongo que extinguí en buena medida la conducta de mucha gente de venir y... prender la radio y poner el 107.3 o encender la ordenata y de la nuestra página web, ¿eh? pues sentirla, porque bueno, como tú no es cuantos en sin venir, supónse que ¿eh? esa conducta en buena medida se extinguiría con mucha gente. O sea que supuestamente eh, aquí no hay nadie, ¿eh? o no debiera haber nadie. ¿eh? Bueno, pues eh, entonces es hoy más que nunca, resulta que las reflexiones que yo hago aquí, ¿Son para mí? Queda claro que son para mí, no son para nadie. Y, y pues otra discusión que tuve yo mucho este semana es que no vine fue una bueno una discusión, a ver, te tu fartucos de sentir la mi opinión sobre las nuevas tecnologías y las novedades en, en general. Yo soy de esos que, que parece que tienen miedo a lo nuevo, ¿no? ¿Eh? Y quieren más lo malo conocido que lo... que lo bueno por conocer no es tan asína porque no es asína en todos los aspectos no eh, yo a lo mejor reflexionando acerca de bueno pues de, de los míos despotriques, hacer las nuestras novedicias las respuestas que me daba alguna gente que, que sabe mucho de este tema y tal pues claro llego a una conclusión que, que a ver no, no llega a ninguna conclusión porque ya es lo que ya estaba en mi cabeza pero que a lo mejor no lo que no lo expresaba bien con palabras. Eh, ya sabéis que yo, por ejemplo, les nuevas tecnologías, tengo yo una, una manía especial, pero que siempre digo que yo la manía eh, tengo la, todas estas cosas eh, por un motivo, que no lle esas cosas en, en sí mesmes, sino en que lle la manera en la que están usándose. A ver... No sé si hasta ahora me, me expliqué o, o básicamente lo que hice fue engedellar la cosa más y no entiende nada de qué coño va este tema. No pasa nada porque voy a intentar, precisamente, eh, lo que hago que intentar desengedellarlo. ¿no? Una manera buena, que os recomiendo, como tantas veces que os recomiendo a los aquello de eh, mira y a ver si eso es quién a recordar eh, valga la redundancia el vuestro primer la vuestra primera acordanza. ¿eh? o oye subines y de vamos a intentar recordar todas las cosas absolutamente que hicimos eh, en el día pero desde que abrimos los huellos en la cama ¿eh? desde que sonó el despertador que se puede pues, bueno pues de estos no pues eh, un subir más que os propongo y que a lo mejor incluso meten de algún de vosotros la gana de venir a la radio, y el intentar de explicar una cosa, pero no tanto de explicarla para entenderla uno mismo, ¿m? cosa que está muy bien, sino intentar de explicarla de manera tal que digamos, a ver, tengo que de explicarla, pero de manera para entenderla yo, pero de manera que también pueda entenderla cualquiera que me esté asintiendo. Por ejemplo, vamos a hacer el juego De intentar de explicar una cosa ¿eh? para que la entienda la gente que te asintiéndome en un hipotético programa de radio en mi caso es muy hipotético porque he eh, quitado <risa> es hipótesis hipótesis nada y la, la puñetera verdad pero bueno entendéis lo que entendéis lo que quiero decir no eso es intentar eh, de explicarles cosas con empatía ¿eh? Intentarles cosas, intentar explicarles cosas y intentar hablar desde el punto de vista del que está hablando, sino del que está sintiendo. Entonces yo si me pongo en, así, en, en esa situación, pues entiendo que a lo mejor lo que te expliqué hasta ahora, pues no quedó muy claro. Entonces les voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo eh, que bueno, pues eh, de alguna vez... Eh, Eh, tuve que tuve que utilizar y que resulta que hay un ejemplo bastante eh, bastante feo eh, ahora los que me digan la energía nuclear no tiene nada de bueno ¿eh? porque por culpa de la investigación en, en la energía nuclear eh, por culpa del descubrimiento de, de Einstein de que cualquier partícula de materia contiene una cantidad tremenda de energía y tal por culpa de esos desarrollos la bomba atómica ¿Eh? y la bomba atómica mató a miles de personas en, en Hiroshima y en Nagasaki y tal o sea que no tiene nada bueno no, no, no objetivamente no es buena entonces yo digo eso de no, a ver, no confundamos ¿eh? la maravilla de ser capaz de extraer esa cantidad tremenda de energía de un átomo de materia ¿eh? no confundamos la capacidad de haber comprendido que soy esina, que la materia y la energía son dos estados de la misma ¿eh? de la misma cosa, de la misma sustancia. ¿Mm? No confundamos la capacidad tremenda ¿eh? de ser capaz de poner eso bajo control humano, ¿eh? no lo confundamos con el desgraciado uso que se hizo de ello. Seguramente tiene muchos usos positivos también. Yo qué sé, pues eh, el uso de la radiación eh, atómica, pues por ejemplo, yo qué sé, pues como un tratamiento para pa los tumores y para el cáncer existe. ¿Mm? O sea, ya que no lleva malo en sí mismo, es malo el uso que se que se dio. ¿Mm? Claro, eh, yo esto resulta que, bueno, pues voy de que lo tengo muy claro. Pero lo mejor no lo tengo tan claro porque no sé quién ha transmitido. Yo digamos que no tengo nada en contra de las no nuevas tecnologías. Todo lo contrario. Parecen fascinantes. Parece fascinantes, fascinante realmente. Joder, y es fascinante el hecho de yo poder estar hablando ¿eh? a tiempo en tiempo real con una persona que está en cualquier parte del mundo. ¿Mm? Parece fascinante el hecho de poder estar en contacto casi permanente con los míos amigos. ¿eh? gracias al internet y estas cosas. parece fascinante el poder acceder ¿m? a cualquier información en cualquier momento. ¿m? parece fascinante que el, el hecho de que yo de repente diga meca, pues interésame tal cosa y yo no tenga lo mejor que ir a la biblioteca. ¿m? Tenga que ir a, a la pantalla del ordenador, sencillamente, y buscar ese tema que me interesa. Otra cuestión yo de la ...pérdida de valor de muchas cosas por el fácil acceso. Eso y otra cuestión de la que ya falei muchas veces... ...y de la que seguramente volveré a hablar ¿eh? de algún día. Másicamente ahora, ya como ya vos conté hay unas semanas... ...ahora estoy en tengo un ebook... ¿eh? ...y llegó un momento de descargar tantos libros... ...que, que incluso eso perdió... perdió ¿eh? ...parece que los libros están perdiendo ¿eh? valor para mí. Es mentira... ¿eh? porque el libro en papel sigue teniendo mucho valor ¿eh? y sigo... hubo un tiempo que pasé que ya ni siquiera quería ir a restaurar entre los libros viejos que venden en el ¿eh? en el fontán pero bueno, ya eso está remitiendo eso está remitiendo por fortuna una, ¿eh? esto no llega como lo de ¿eh? la pérdida de valor de la música porque ¿eh? ahora en MP3 va a ser eso todo y al fin y al cabo es exactamente igual entonces hay diferentes medios de reproducción En antes necesitabas un radiocasé y ahora necesitas un reproductor de MP3. ¿Mm? Pero lo sigues diferente, ¿eh? porque en antes lo que necesitabas era sencillamente los dos huellos. Y ahora si sigues teniendo huellos, y ¿eh? si sigues teniendo la capacidad cognitiva de, de poder interpretar esos signos en forma de, de palabras, ideas... pues puede seguir leyendo libros, ¿eh? Y lo otro, en este caso, el e-book, pues a lo mejor se si una herramienta de apoyo, eh, en otros casos conviertes en una obligación. Y es ese, que precisamente el problema que yo veo, cuando todo eso ¿m? se convierte en una obligación. Preocúpeme poco, la verdad, que para sentir un ¿eh? pues una obra musical, un cantarín, ¿eh?, De repente te has obligado a tener un reproductor de CDs o, o incluso un reproductor de MP3 y antes tenías o en un vinil o en una, en una cinta de casete. ¿eh? Eso preocupa de poco, preocupa realmente mucho cuando esas nuevas tecnologías utilicen para obligar, para pa de repente convertir, hacer necesaria, hacer obligatoria, hacer indispensable esa nueva tecnología, el uso de esa nueva tecnología. a poder acceder a bueno, pues a cosas de la vida diaria ¿eh? Eh, cosas que todo el mundo necesita hacer, a las que todo el mundo necesita acceder, pero no todo el mundo tiene la capacidad de utilizar de utilizar, ¿eh? de utilizar esos, esos medios estoy diciendo cosas como como dir un banco, cosas como como mandar un currículum por una oferta de trabajo ¿eh? hay los que me lo comparan con, bueno, ya que ¿Eh? Y que, claro, también, por ejemplo, seguro que no te plantees que ya es necesario leer y escribir Bueno, pues yo incluso yo os diría a esos que me, que me, que me contraargumente con eso Que yo, en mi trabajo, trato con mucha gente que Todavía no traté con gente que no sepa leer y escribir Pero sí con mucha gente que tiene muchas dificultades para leer y escribir Por supuesto con muchos analfabetos funcionales y por supuesto con mucha gente que yo totalmente incapaz, incapaz y cuando digo incapaz no me refiero a que no quieren sino que no pueden acceder a esas nuevas tecnologías, no pueden entender como furrura eso, ¿eh? no pueden acceder, no pueden acceder a tal sitio por pues resulta que a tal sitio ya solo se puede hacer a través de eso. Y que den, al, eh, que den al, al amparo, de bueno, a la espera, de saber si hay un, una una comprensión por parte de las personas eh, a las que tienen que recurrir y, y esas personas acepten a un o tienen que recurrir a, eh, a la bondad de otros, a la buena voluntad de otros que ellos ayuden. Sí, eso pasa, eso pasa. Yo, bueno, pues... Hablo muchas veces de, de, de esos grupos de la sociedad que pasa que, que precisamente por este uso se quiere tirar a la basura a la gente mayor, ¿m? a la gente con, con, ¿no? con discapacidades realmente incapacitantes. Pienso que, que, que la, la, las nuevas tecnologías, esas maravillas, se convierten en obligaciones, se convierten en necesidades. ¿m? Se nos convierten en necesidades que van más allá del deseo de la persona. No lleva una necesidad porque yo la quiera. Llevo una necesidad porque no me queda otro. Eso es el problema. ¿Mm? Esto puede entenderlo a mucha gente, pero bueno, pues hay, eh, por ejemplo, otras cosas, otros fenómenos que igualmente están como muy esparcidos que son malos, pero no son malos en sí mismos. O yo pienso que no son malos en sí mismos, no son negativos de por sí. Y es negativo el uso. ¿Eh? que se está que se está dando de ellos eh, yo por ejemplo bueno pues es uno de esos que pensaba ¿eh? que pensaba a priori porque bueno decía todo el mundo y yo como como todos los seres humanos que, que, que, que aunque pensemos o aunque sea muy guapo decir eso de ah oh, la máquina del cerebro que dicen ellos y ya que no me gusta a mí eso de el dualismo cerebro resto del cuerpo, pero bueno, eso que dicen de ah, el cerebro y es capaz de ¿eh? tiene una capacidad más grande que cualquier otro". Y, y mentira. A ver si bueno que tenga una capacidad muy grande, pues es verdad, ¿eh? pero que tenga una grandísima capacidad no tanto. para funcionar cualquiera de nosotros tiramos de, de estereotipos de grandes grupos, de grandes ideas no y es verdad que, que analicemos mucho, no tenemos sitio para analizar para analizar tantas cosas tenemos el sitio justo ¿eh? y entonces es bueno, pues tendemos lógicamente a, a agrupar a categorizar, a estereotipar ¿eh? y es lógico y normal tenemos que aforrar espacio no y entonces yo, como tantos ¿eh? como tantos pues expotricaba contra, por ejemplo, les, les nuestras no lo sí, es alimentarias. Claro, eh, tuve la fortuna de que, bueno, de que, al, bueno, de fortuna y también, a ver, digamos que, que, que yo no soy de esos como otros que se encierren, se cierren una idea y se cierren en banda ¿eh? a, a, a la idea contraria, al argumento contrario, yo aunque solo sea por, por joder ¿eh? por encontrar el mayor argumento para atacar soy capaz de de, de, de de enchumazarme del argumento contrario ¿eh? para conocer los los puntos débiles y eso tiene una ventaja ¿eh? que llegue a veces eh, sumar si está tanto en el argumento contrario que llegues a ver cosas que antes no veías a lo mayor por esa estereotipia ¿eh? por esa razón mental Y yo tengo que decir, hostia, pues resulta que esto no llega como yo pensaba. Venga, pues resulta que esto no llega exactamente así. Venga, pues yo esto que lo veía eh, eh, mal globalmente resulta que sí, bueno, que tiene una parte chunga y otra parte que no llega tan chunga. Eh, perdón, un exceso. Hola, Macetu, buenas noches. Eh, que se me metió Macetu al chat. <risas> Ay, claro, ya pasaron de las diez, entonces... más de tú que llego empecé antes serían los nueve y poco y que ahora pego unos madrugones tremendos los viernes y entonces claro pues vengo un poco primero para para no marchar tan tarde básicamente perdón porque yo sé que oye la gente está acostumbrada en poste tantos años a que esto empiece a la noche y hoy empiezo otra hora sin avisar no hay plan ¿Eh? soy miserable, soy el anedónico miserable, ya oye. ¿eh? Y yo escudo en eso, ah, yo como soy miserable, eh, yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque yo soy miserable, soy el anedónico miserable, y entonces pues hago lo, lo que me lo que me da la gana, eh. eh que dice más después de unos cuantos jueves, sí, de verdad, no sé cuántos van que no vengo. ¿Eh? Y, y si me vengo y precisamente porque vengo antes, porque si tengo que venir a las 10, pues, dame la vara y pues, oye, no vengo, ¿eh? eso, que soy miserable, ¿eh? bueno, entonces corto el inciso y sigo con el tema con el que estaba, bueno, pues gracias a eso, a sumergirme en el argumento contrario, ¿eh? pues sumergirme en un argumento contrario, ¿eh? que bueno, pues que tengo que tengo que darles gracias precisamente a un sintiente de Anedonia o ¿eh? un antiguo chatero que, que últimamente ya se mete al chat bueno, ¿qué coño? últimamente no vengo yo, es normal pero eh, resulta que el mi que el amigo Fuku, ¿eh? por ejemplo, salió más defendiendo la ingeniería transgénica yo digo, madre de dios, pero ¿cómo se puede defender los los transgénicos? si los transgénicos son malos de por sí, ¿eh? eso y es un horror Claro, no. Resulta que precisamente por... por de, oye, por... por leer, ¿eh? Cosas que, que tenían que ver con ese mundo, con esa tecnología, ¿eh? Gracias a meterme en ello y al hielo y a buscar... Básicamente para... ¿eh? Para... para... Pa, para contra argumentar, ¿eh? No por otra cosa. Oye, pues entendí. Digo, meca, pero si esto es lo mismo que... que me pasa lo mejor con la... ¿eh? Con la física de partículas, ¿eh? La física de partículas sirvió para hacer la bomba atómica de Oshima. O sea, que la física es mala. No me no cojones, la física es muy buena. ¿Eh? Otra cosa es que de algunos usaren ¿eh? esos conocimientos con finalidades militares y los usaren para destruir a, a, a personas, a individuos. ¿eh? Claro, de, pues de la que, de que la tecnología transgénica, la capacidad, ¿eh? la capacidad de que el, el, el ser humano ¿eh? tenga alcanzado el, la, la competencia, la capacidad de, de poder eh, insertar un Shen de una especie en individuos de otra especie totalmente diferente, eso ya es una maravilla, eso ya es un avance tremendo. ¿eh? Claro, yo veía, por ejemplo... A una cosa que debe ser una tecnología bastante parecida, a un esmoces que ganaron el, el premio eh, prince, Princesina y era ya el, el, el Principesina de Asturias del año pasado, que bueno, eh, quitando toda la parafernalia asquerosa que hay alrededor, bueno, pues de ese mes en cuando esos premios, pues de, solo déjenme en cuando. van para que realmente lo merece y supongo que tal unas dotaciones económicas que ellos permitirá seguir esas investigaciones, A ver, no les cosas como premiar a un deportista. Bueno, no sé exactamente qué puede hacer con ese premio. Va a correr más rápido porque dan ne perres, Cuido que no. Pero bueno, a lo mejor unos científicos, en este caso unas científicos, sí porque pues no sabes perres para para seguir investigando. Pues pues que llevan una manera de, de, de curar enfermedades genéticas, el cáncer incluso, pues modificando cromosomas, ¿eh? modificando cromosomas. Supongo que al fin y al cabo eso lleva una cosa parecía a la tecnología transgénica. ¿eh? Que, que sí, que yo una vez que entré en ello, en antes no, en antes tenés este tipo de transgénico igual malo. Y no, cuando entré en ello vi que ya era un, un avance espectacular. ¿eh? una maravilla, un avance más en, en la adaptación humana, que ya sabéis que yo cuido que el único, la única diferencia ¿eh? adaptativa que tenemos respecto a otras especies, que la nuestra capacidad de conocer y de transmitir el conocimiento de una manera simbólica. ¿sí? En este caso, pues bueno, y, y un caso de, de acumular conocimiento que bueno pues puede, ¿eh? puede tener muchas cosas buenas. ¿sí? como por ejemplo en este caso, curar enfermedades ¿eh? y la tecnología transgénica en sí, alimentaria vamos a centrarnos en, la, en lo que es lo, ¿eh? lo más polémico ¿no? la transgénica alimentaria joder, pues es una maravilla y una maravilla porque puede conseguir que, que crezcan plantas en sitios donde antes no crecían o, o crecían eh, eh, a, A capricho de, de las plagues o, o de las enfermedades. O si sea, una planta resistente. ¿Eh? Joder, una maravilla. Porque a lo mejor sientes si en un sitio que no tenía para comer. De repente sí que tienen para comer. ¿Mm? O sea que la tecnología en sí. El conocimiento en la su aplicación, Lleva una pasada. Otra cosa. Que, que esa tecnología ahora mismo. tea en manos de alguna de una serie de entidades que son bueno pues poco menos que diabólicas que ahora mismo una entidad como yo que sé pues Monsanto por ejemplo se ya prácticamente hegemónica en el uso de transgénicos que ha denunciando a pequeños agricultores por ¿Eh? ...por utilizar semillas supuestamente que son suyas... ...porque tienen patente y demás... ...eso es otra cuestión... ¿eh? ...eso es otra cuestión... ...mira, eh, hay un elmanes... ...alcordáis vos que falé de un, una novela... ...que estaba leyendo... ¿eh? ...el Instante Aleph... ...del de autor australiano eh, ...en ella, bueno, pues... ...falése de muchas cosas... ...unas más interesantes, otras menos... pero una que está de fondo eh, en casi toda la novela y precisamente el, eh, la tecnología transgénica y el uso de esa tecnología eh, como una comunidad que decide autoconstruir una isla a través precisamente de una tecnología una biotecnología que permite el crecimiento rápido de los arrecifes de coral construyen una isla que se llama Anarquia precisamente robando patentes ¿eh? pero usando... Porque el uso... A ver, la tecnología sí no es mala. ¿eh? Cuando esa tecnología se usa de, con una patente para pa ganar beneficio económico más allá de les, del sufrimiento de las personas, pues entonces es, es muy chunga. Pero cuando se usa oye, pues, de manera libre, ¿eh? pues, con, con propósitos que no persiguen causar sufrimiento, nadie ...sino sencillamente desarrollar la, la propia voluntad... ...pues entonces es buena. ¿eh? En ese libro hay quien usa los transgénicos para bien. No sé, a ver, para bien, pienso yo que para bien. Otros dirán, no, no. ¿Mm? Por ejemplo, yo que sé, este amigo mío... Eh, ...pues sí, gracias a, a intentar contra algún mental... ...y a intentar conocer cosas, ¿eh? saber más cosas del tema... Pues, pues sí que, sí que oye, pues pues vi que la tecnología en sí era una gozada. Otra cosa y es que él también defiende eso de las patentes y tal, y bueno, yo eso ya no. ¿eh? Pero bueno, oye, en fin, ¿eh? a lo mejor, qué sé yo, igual me meto más en el tema y dentro de un man estoy aquí defendiendo la patente del no sé qué y es absolutamente necesaria porque, ¿eh? qué sé yo, igual, con las tecnologías yo pienso que, que pasa lo mismo, ¿eh? Lo malo no llegue es que eh, uno pueda operar a través de Internet o a través del teléfono con una, yo que sé, con la, la administración. ¿eh? No, eso no es malo, eso ya es una gozada. ¿eh? Abre muchas puertas y mm, permite muchas comodidades, que ya sabes que yo no soy muy, ¿eh? muy amigo de las comodidades, yo tengo mi idea de la comodidad, pero precisamente como digo que ¿Eh? lo que yo piense, no tiene por qué ser eh, eh, no tiene por qué influir en la, en la voluntad de otras personas el que quiera estar cómodo que te acomodo ¿eh? que, pero que me dejen a mí no estar cómodo ¿eh? que no me obliguen a mí a tener esa absoluta comodidad de poder operar la administración a través de un simple clic no ¿eh? y bueno, pues eh, si acaso me obligasen a mí que tengo la capacidad de poder hacerlo ¿eh? Bueno, pues igual, sencillamente, todos eh, eh, resumían una pataleta por mi parte. Pero y es que cuando se obliga ¿m? a personas que no tienen la capacidad para hacerlo, a individuos que no pueden conseguirlo, ¿eh? que individuos que a lo mejor tenían la autonomía de poder hacerlo por sí mismos en persona, pero que, que de repente pierden... ¿m? Esa autonomía que lo que para nosotros sí es tan sencillo ¿eh? y tan fácil como a lo mejor ¿eh? llegar a un mostrador de una oficina, pedir lo que queremos, a lo mejor por tres personas fue un esfuerzo muy grande, llegar a ser quien a hacer eso. Hay los para los que llega un esfuerzo muy grande, ¿eh? llegar a aprender a hacer eso, llegar a conocer el camino, saber qué tienen que decir allí, ser capaces de falar, con una persona que está ahí delante y que está esperando que ellos ¿eh? eso puede llegar a ser una cosa muy evagosa. eso puede llegar a ser un aprendizaje muy complejo ¿eh? cuántos hay que pusieron a su esfuerzo y la su ilusión y fueron capaces y que de repente de un día para otro vuelven a ser totalmente incapaces vuelven a ser totalmente incapaces porque de alguno decidió ¿eh? que lo que a él resultaba cómodo tenía que resultar cómodo a todo el mundo. ¿Mm? Alguno decidió que oh, para qué van a tener que venir a la oficina si pueden hacerlo desde su casa cómodamente. Y cuando alguien yo dice, bueno, pero y que a ver, no todo el mundo tiene la capacidad esto y tal, oh, eso de la brecha digital ya sé, ¿eh? Ya se ya se cerró, ya se algamó que todo el mundo sella quién, porque hicieron muchos cosas y siguen faciéndose siguen telecentros. Sí, sí. ¿Ya verdad? No sé. ¿Para que voy a dar más la vara con un tema del que ya la di tantas veces, son ¿no? ¿Mm? Pero bueno, hoy lo que quería dejar claro, oye, que... Lo malo no son las tecnologías y los conocimientos, que lo malo, oye... el uso que de algunos ellos dan ¿m? y cuando esos de algunos son los que tienen la, la concesión exclusiva de, de algunas de la gestión de, de algunas cosas que son absolutamente necesarias para la supervivencia de otros llega el problema ¿m? llega el, el conflicto vaya chongo que se sienta la música, ¿eh? Joder, oye, no sé si vosotros la sentís igual de mal que yo, pero los dos cantarenos que ponen yo y, joder, suenen como el culo. Suenaban como el culo aquí. Menos mal que no llegue un programa musical, porque si un menudo putada, ¿no? Pero bueno, ya sabéis. esto es una radio libre o sea ya que hay que juntarse con lo que hay oye fuera coño yo esto normalmente me despierto por el despertador la radio tal radio nacional y unos cuantos días que sonaba también como el puto culo eh toda entrecortada y tal y como saltinos ¿eh? pues, <ríe> y eso que yo una radio nacional y nosotros somos una radio libre nada más o sea que ¿eh? a ver Bueno, y se ya como se ya, eh, esta semana la anedonia ya, ya va a ir terminando. Eh, vale, sí, que está que muy feo hacer esto de, de empezar el, el programa eh, en antes y en sin avisar, porque a lo mejor había gente que, que hubiera venido a las nueve a sentirlo. Bueno, pues joder, perdonad, hostia, y, y que, joder, que a ver si a mí me pagaren por hacer esto, ¿eh? Pues a lo mejor no tenían que hacer ninguna otra cosa. Y estaba de puta madre aquí, venía a hacer mi programa, hacía anedonia todos los días. Bueno, men, ya mentira, yo creo que si me pagaré en, eh, en la miserable dejaré de desistir. Y anedonia, dejaré de desistir también, porque para convertirse pasaría de, de ser un, un placer a convertirse en una obligación. Y cuido que, que eso no lleve no lle bueno. ¿Eh? las cosas hay que hacerles por no que hacerles sino ¿m? a cambio de, de perres ¿no? pero bueno yo esto como resulta que si quiero hacerlo no tengo falta de que nadie me pague pues aquí en delante yo cuido que, que si me tendréis aquí los jueves a las a 9, 9 y algo o llega a las 5, 9 y 10 bueno joder hostia que estoy, vuelvo a decir lo mismo que estoy en una radio libre hostia ¿Eh? que si queréis ahí puntualidad y tal pues vais a, ir a otro sitio o mismamente en esta radio libre hay programas que hacen las cosas muy puntuales y muy buen formato y toda la pesca Nunya el caso de Neudonia joder uy Hostia, esta millera. quita, llega callao joder con lo guay que me iba a quedar a mí esto ¿eh? Esto se sí queda bien, ¿no? Es ¿Eh? la música de cierre. La otra era la música de tambo. Oye, que muchas gracias. Si hubo de alguien en el 107.3 de la FM, muchas gracias. Sube de alguien en el www.radiocuga.org, muchas gracias. Muchas gracias especialmente esta noche a Macetu, que pese a todo el cambio de hora, llegó a tiempo de metérseme en el chat. Mil perdones a toda la gente que, que no sintiera esto, precisamente porque cambié la hora sin avisar, pero bueno... Siempre os quedará eso de poder meter vos y descargar el, el programa en el archivo.org, ¿vale? De todas maneras, ya sabéis, hasta la semana que viene. Y sobre todo, eso que os digo siempre, que os vuelvo a decir también este jueves. en ¿eh? antes, que no nos ya. Venga, tal jueguín. El señor maestro Solo ha servido para que ahora sepas Que esto es un cabello Porque ahora el pasado por arte de magia tiene vida propia va cambiando. Según convengas de biografías en la enciclopedia limpiando total para que no guardan los hechos que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y presidentes son y serán por siempre. Grandes figuras sin cuestionarles ante quiénes hay que doblar el espinazo. Dorarte con azo, besar su mano, honrar sus hábitos y que Dios les salve.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 ¡Puedas comerla! ¡Pero esto es lo que hay! ¡Y eso es lo que pasa! ¡Si no quieres caldo, toma siete tazas! ¡Todos a una, pisándote la chepa! ¡Arranpla! ¡Drinca! ¡Malversa! ¡Que siga el paso doble! ¡La cuerda flamenca! ¡Y grita con ellos! ¡Viva las caenas! ¡Trompe ya! ¡Tu silencio! ¡Dale duro que te dio primero! ¡Únete a la disidencia! ¡Pierza! ¡Y que no te cojan! ¡Que no, que no! ¡Que no te cojan! no! Que no te gocen, que no, que no